Buenos días a todas y a todos. Vengo en representación de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho al decidir que hace dos años forma parte de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Cuando la campaña cumplió 10 años, nosotras y nosotros salimos a la luz. Somos médicas, médicos, enfermeros, enfermeras, psicólogas, trabajadoras sociales, socorristas en red. Somos más de 700 en todo el país. Somos parte del activismo de la campaña nacional por el derecho al aborto y también somos quienes garantizamos el acceso al derecho al aborto en el marco legal actual, las interrupciones legales del embarazo por causales. Hablamos atravesadas y atravesados por la práctica concreta. Como red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, consideramos auspicioso este debate y sabemos que es producto de estas décadas de lucha feminista. A pesar de haberse recompuesto la eh, democracia desde 1983 contamos con la penosa cantidad de 3030 mujeres condenadas a muerte, muertes evitables. Asimismo, las profesionales y los profesionales de la salud nos vemos contra la eh, entre la espada y la pared cuando podemos ser condenados y condenadas por garantizar el acceso al aborto y también ser condenados y condenadas cuando no garantizamos este acceso. En esta legislación ambigua no podemos seguir cuidando la vida de las mujeres ni tampoco favorecer que las mujeres dejemos de sufrir por decidir sobre nuestros cuerpos. Nuestro recorrido en el acompañamiento a mujeres y personas con capacidad de gestar en los últimos 10 años nos habilitan a decir qué es lo que necesitamos. Necesitamos producción pública de misoprostores. Y nuestra producción pública en una presentación adecuada y dejar de llenar los bolsillos de un laboratorio... O sea, no pueden estar nuestras vidas sujetas a los negocios de un laboratorio. También necesitamos provisión de Mifepristona. Es un medicamento okay. aprobado. Todo necesitamos, todo esto necesitamos. La Mifepristona, una medicación recomendada por la OMS como estándar de calidad en aborto seguro junto con el misoprostol. Necesitamos también aspiración manual en duterina, en centros de salud y hospitales. No puede ser que se sigan realizando legrados en muchos hospitales de nuestro país. Es una práctica insegura. Y necesitamos <risa> eh, interrupciones de embarazo llevadas a cabo desde un paradigma de calidad, respeto y garantía de derechos. También necesitamos, como fue mencionado, educación sexual integral en jardines, escuelas, secundarios, universidades. El aborto que nosotras y nosotros defendemos es voluntario y de calidad. Y eh, se impone la urgente realización de un debate maduro basado en derechos civiles y reconocimiento del aborto como un derecho humano. Mientras, mientras tanto, mientras esperamos el debate y la aprobación de la Ley Voluntaria de Embarazo presentada hoy por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, vamos a seguir garantizando las interrupciones legales del embarazo, cuidando la salud de las mujeres que atendemos y de las personas con capacidad de gestar. Exigimos una ley nacional que reconozca este derecho sin restricciones. Y recordamos, principalmente, también fue mencionada, pero la recordamos con mucho cariño, a Dora Koledewski y todo lo que nos acompañó y enseñó a entrar a este proceso de literatura. A vos te dan para decirlo.